Estamos recibiendo con mucho gusto a Enrique Cal, que es presidente de FUCVAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, protagonista de muchas luchas en nuestro país a lo largo de los años y que en este momento, además, eh, nos es muy necesario consultar porque estamos ya, está empezando la discusión en senadores de la rendición de cuentas, después de haber tenido los bemoles que tuvo en, en diputados, pero queremos conocer la opinión de Fuguan específicamente sobre el tema vivienda, por supuesto. Buen día, Enrique, ¿qué tal? Buen día, buen día para todos y para todas. Un gustazo estar acá de nuevo. Bueno, igual para nosotros. Y, y bueno, empezamos por rendición de cuentas. Ustedes han hecho señalamientos muy precisos sobre el tema, pero una una opinión sobre cómo trata esta rendición de cuentas del tema vivienda en general. Bueno, primero. Eh... Nosotros estamos, o sea, realmente muy preocupados porque en esta rendición de cuentas, que es la última en la que se podían haber asignado o reasignado recursos, este de redistribución de recursos entre diferentes programas de gobierno, programas del Estado, eh, una vez más vivienda no recibe ningún tipo de, de atención de complemento, este lo cual Eh, es una es una tristeza primero porque porque todo aquello que se había dicho que la vivienda va a ser prioridad de este gobierno, etcétera, en los hechos no se constata con asignaciones presupuestales este significativas, o sea, se está construyendo con con migajas de presupuesto, esa es la verdad. Y esta rendición al no prever este ningún tipo de redistribución condena a la vivienda hasta el próximo gobierno con una nueva asignación presupuestal este lo vemos con mucha preocupación y eso es lo primero acá como como en cualquier eh, área de la vida humana si uno se pretende hacer algo y no tiene los recursos para hacerlo eh, no lo va a hacer, sencillamente este, en, en la administración pública hay un viejo adagio que la los que hemos estado en la vuelta y los que tra trabajamos en algunas organizaciones Sabemos, si no está en el presupuesto, no existe Esa es la realidad de vivienda en el día de hoy Exactamente, y en el tema de vivienda Que eh, uno anda por Montevideo, bueno en Canelones también Toda la zona de la costa eh, sí, sí. pasa lo mismo Se ven edificios que surgen así como hongos Edificios Exacto. todos muy parecidos Eh, se habla de vivienda promovida y entonces queda como que fuera algo eh, favorable, ¿no? Pero, ¿en qué se trata en esos edificios? Digo porque aparece eso y al mismo tiempo ahora, primero era la sequía, ahora estamos con inundaciones y a cada rato aparece en la televisión algún pedido de ayuda para una familia que quedó sin nada después del, de las lluvias y claro, muestran el entorno y las condiciones en que estaban viviendo y uno dice cómo hicieron para vivir hasta ese momento, ¿no? Sí, este, yo creo que todos los uruguayos tendríamos que, que, que levantarnos todos los días y, y levantarnos con vergüenza de que pueden haber otros compatriotas que en pleno siglo 21 dependan del clima para estar bien, para no bajarse y tener los pies en el agua o, o poder abrigarse un poco más en la noche. Nos tendría que llenar de vergüenza en un momento en que la ciencia, la tecnología avanza, incluso nos quieren hacer trabajar hasta los 65 años, y hay gente que no tiene agua en su vivienda, en el interior de su vivienda, que sigue haciendo sus necesidades en un pozo en la tierra, o sea, nos tendría que llamar a vergüenza. Ese ese es el déficit cuantitativo. El déficit cuantitativo son lo, las miles de... Y miles de familias, se estiman que está entre 75 y 80 mil familias, que no viven, que no tienen una vivienda para digna, una vivienda... este Perdón, que no tienen vivienda. Y después hay otras 250 que tienen una vivienda que está afectada por alguna situación que no la hace digna para la habitación humana. O sea, nos tendría que llamar a vergüenza, porque si tú me dijeras que somos... 50 millones de personas, 60 millones de personas, el Estado realmente sería muy difícil. Somos apenas 3 millones, de los cuales un 10% de esos 3 millones, este 300.000 familias tiene una vivienda inadecuada y no se puede solucionar, no hay voluntad política, no hay este la, la, la voluntad de asignarle al programa de vivienda realmente una una prioridad. Y sin embargo, como tú dices, sí hay la voluntad para exonerar, que eso viene de otro gobierno, no es de este, eh, para exonerar a los grandes capitales del pago, o sea, la renuncia del Estado a cobrar una millonada de dólares por año para que construyan viviendas para ricos, viviendas para los mallas de oro, viviendas sí. para quienes no necesitan una nueva solución habitacional. No necesitan que el Estado financie nada porque ya tienen el tema de la vivienda solucionado. Los que no tienen, nunca van a llegar a poder comprar, como tú dices, uno de esos apartamentos que salen en la vivienda promovida. Sí, Jamás. incluso vos mirás la propaganda en la televisión y te imaginás que es propaganda para... Eh, jóvenes que tienen padres con poder adquisitivo importante, le ofrecen unos apartamentitos chiquitos, no no lo dicen así, obviamente, lo dicen con las amenities y no sé cuánto, no, al borde bien, del sí. lago, sí. con la mirada al lago, el vínculo con la naturaleza. Eh, te salta no a la vista que esto es para un sector social que invierte en eso, la plata que tiene, ¿no? Por supuesto, es para un sector social que puede pagar... 120.000 dólares un monoambiente que ya partimos de la base que un monoambiente no es una vivienda adecuada para una familia, no hay intimidad de, entre la pared, los adultos y, y los hay? niños, no hay un lugar de esparcimiento, no hay un lugar de descanso, o sea, todo es un solo ambiente. Eso no no debería ser considerado vivienda para una unidad para casa habitación. Sin embargo, este gobierno lo ha hecho. Eh ninguno de estos emprendimientos se construye en el medio del, del barrio Marconi, en Aires Puros o este en, en, en el cerro. La vivienda promovida está en la cintura más integrada de la ciudad, en barrios céntricos porque quienes van a comprar esos apartamentos, no les interesa vivir en la periferia de la ciudad. este Es, es sencillamente eso. Y ya tienen la, el tema de la vivienda solucionado, la tienen porque su familia es propietaria de varias unidades o porque directamente tiene la posibilidad de comprar este eligiendo entre diferentes propuestas. Por supuesto, si me aparece un apartamento que en el mercado en el mercado sali, saldría 200.000 dólares a 140.000 dólares, seguramente esa familia va a comprar esa vivienda promovida es una falacia de que sea para vivienda de interés social. Eso es una una gran este falacia que se armó el año pasado y hasta se le tuvo que cambiar el nombre, el perdón, el gobierno pasado por vivienda promovida. Pero bueno, es es lo que tenemos. Nosotros estamos planteando como Fubam eh, tener un tratamiento similar al que tienen los grandes empresarios, o sea, no, no, no hay explicación para que si Altios este la, la, los grandes empresarios, etcétera, claro. son exonerados y se les re, se les retribuye, o sea, el Estado renuncia a cobrarle determinados impuestos, bueno, que haga lo mismo con los trabajadores y las trabajadoras que somos los que realmente construimos para batir ese déficit de vivienda. Entonces, exigimos la misma el mismo tratamiento que tienen los grandes capitales económicos y especuladores de la construcción y de la, de la industria inmobiliaria el no pago de determinados impuestos en nuestros proyectos lo cual este no solo no no, no es que abarataría en nuestros proyectos sino que podríamos construir casas viviendas con mucho más con en mejor de mejor calidad que la que construimos hasta ahora Enrique, eh, buen día. También en el tema de la rendición de cuentas ustedes habían hecho alguna especie de planteamiento con respecto, por ejemplo, a dos puntos. Uno que tiene que ver con la categorización de la tierra, el uh -huh. fraccionamiento del padrón rural y, y urbano, y el otro también que tiene que ver, tú me corregís, con un tema de la franja costera, ¿no?, de los famosos 150 sí, metros. ¿Cómo, ¿Cómo es esa correcto. situación? Bien. vamos por primero el Primero, el, el artículo 306 establecía una suerte como de, de flexibilización en las posibilidades de construcción y ocupación de la franja costera este que, que históricamente tradicionalmente nosotros hemos crecido en un país donde se dice la playa es libre la playa es pública no todo lo que son la costa de los arroyos del del río del, del mar este 150 metros de hacia adentro es de dominio este es, es público, no uh -huh. se puede construir, nadie puede subrogarse este la propiedad, no pueden haber playas privadas. Ahí si sí las hay y sabemos que en algunas playas del este eso se ha hecho, este no no se debe prohibir el ingreso a ningún ciudadano ciudadana uruguaya este en una franja de 150 metros. Bueno, esta esta rendición de cuentas introducía Unas ciertas modificaciones y ya fueron eh, directamente no salió de diputado fue este anulado el, el artículo 306 con lo cual uno además se demuestra que fubank cuando hace un planteo referido a intereses nacionales a intereses que tienen que ver con la vivienda o en este caso en el con el territorio lo hace pensando en todo el país y no solamente en los intereses de los y las cooperativistas y el otro planteo tiene que eh, que no es nuevo de esta rendición, que ya viene en desde las de, de rendiciones uh, eh, anteriores, en todas han habido uno dos, en estas son como tres o cuatro artículos, que este eh, lo que hacen es flexibilizar la categorización del suelo, Ajá. para que la audiencia entienda. El, el suelo urbano, el suelo de nuestro país, de nuestro territorio, se clasifica en rural, con un objetivo claramente productivo, el suelo suburbano y el suelo urbano. El suelo rural no tiene tiene determinadas prevendas, bueno, no se puede lotificar, no se puede parcelizar, el suelo urbano este sí puede ser este loteable, parcializado, y Este, además el suelo urbano necesita tener determinados servicios para ser considerado como urbano no servicio saneamiento sí. luz agua etcétera y el, el el suelo este rural eh, lo es apto para la construcción de unidades de, de ciudades de barrios porque justamente no tienen esos servicios cercanos Hay que es muy caro llevar los servicios ahí y además este está pensado para una finalidad productiva si todo el territorio nacional fuera urbanizable este no habría lugar donde plantar donde claro. criar las vacas etcétera Es esa es la realidad bueno esta rendición de cuentas flexibiliza a tal punto que basta con una decisión una firma del intendente departamental para recategorizar un suelo de, de suburbano o rural a urbano eso es un gran negocio es el gran negocio que se esconde atrás de estas cuestiones que tienen que ver con la con lacategorización de la tierra un una persona que compra un padrón rural este si se le flexibilizan las condiciones parareategorizar lo urbano está haciendo el negocio de su vida porque de la noche a la mañana lo que había comprado en 100 puede fraccionarlo en 30, 40 lotes diferentes y vender cada uno de esos lotes a 90 siempre eso depende de donde esté ubicado el campo eso lo hemos visto en varios departamentos del interior eh, en la, es un gran negocio para los barrios privados pero es un gran negocio también para los especuladores de la tierra donde se construyen, se lotifican y se construyen este barrios enteros e incluso barrios que han sido destinados a cooperativas en algunos en algunos casos lotes que han sido destinados a cooperativas con el consiguiente problema que la cooperativa incluso termina la construcción de las casas y no se puede mudar porque no hay agua para tener una idea no sabemos cómo se habilita cómo se entregan los permisos de construcción en esa intendencia a un barrio cooperativo que no que se sabe no tiene agua. Está la promesa que cuando termine se va a instalar o saneamiento y la cooperativa termina y el saneamiento todavía no se va o el agua todavía no se va. Esa es la realidad. Entonces, son grandes negocios, grandes oportunidades para los capitales que están siempre al alpiste ahí de dónde puedo este multiplicarme Este, sin mucho esfuerzo, porque acá estamos diciendo que compro un padrón rural, después hago un trámite claro. frente al intendente departamental y duplico o triplico o más el capital que invertí. Claro. Esa es la realidad y el negocio que le estamos generando los uruguayos con esta flexibilización y la categorización a los grandes capitales. Enrique, ¿nos das unos minutitos para una pausa? Sí, cómo no. Seguimos enseguida. Dale. Dale. Seguimos conversando con el presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Fugban, Enrique Cal. Enrique, te tengo que leer un par de mensajes de los oyentes que ¿Qué? se comunican. Víctor, por ejemplo, pregunta, dice, buen día, ¿qué pasa con la cooperativa de viviendas del Cerro que están prontos para empezar a edificar y no les dan la cédula catastral? ¿Qué es lo que están esperando? Pregunto al integrante de Fugban. Gracias, dice Víctor. Eh, ¿Cómo es esa situación? lo, lo No sé si, si no, estás al tanto de eso no este a ver nosotros eh, en el cerro eh, fue bueno está apoyando todo lo que fue el proceso de las cooperativas eh, que surgieron a partir de la, de la este a partir de la ocupación de Santa Catalina ahí se claro. desarrolló toda una tarea y un trabajo con las familias que que bueno optaron por constituirse en cooperativas saliendo de lo que eran los terrenos que se habían ocupado inicialmente cada una de esas cooperativas ya está en los terrenos definitivos y estamos este intentando generar eh, programas que involucren tanto a la intendencia como al eh, Ministerio de vivienda no no no tengo presente ahora claro. Cuál es la situación de, de esas cooperativas que están esperando por la cédula catastral en el cerro no no no recuerdo que sean cooperativa noche bien. bien Cecilia manda este audio lo escuchamos Buen día, escuchando atentamente al entrevistado, muy interesante. El tema vivienda es verdaderamente un tema crucial, importantísimo. Aquí cerca de mi casa, de una casa antigua, con bastante frente y bastante largo, hicieron, aunque no lo pudiera creer, 16 unidades. Son esas vistosas que se venden a buen precio, o sea, son monoambientes diminutos, eh, en donde de repente vive, como en otra de la esquina, una familia con dos niños chicos, uno no sabe cómo. Eh, vistosas, como dije, pero no sólidas. Son viviendas que a los pocos años el yeso todo empieza a mostrar el, el deterioro. En cambio, la construcción tradicional de nuestras cooperativas eh, era en base a materiales nobles, ladillo no sé, o algo de bloque, eh, pero generalmente viviendas que todavía están en muy buen estado, con ambientes de tamaño adecuado y generalmente con espacios comunitarios y con algún jardincito al frente o al fondo, cosa que da otra calidad de vida. O sea que, bueno, arriba con, con la defensa de ese tipo de, de vivienda digna. Eh, gracias. Ahí estaba Cecilia con este mensaje también. Y Lito, este oyente, se comunica y dice, buenos días, para el invitado de Fugban, pregunta si se adhieren a la recolección de firmas para eliminar las AFAP y salvar el sistema jubilatorio. Gracias, dice Lito. Bueno, viste, eh, Enrique, que varias cosas. Sí, este, arranquemos por esta última, que es la que tengo más presente. Sí. Lo, lo primero es agradecerle a la, a la compañera que... este lo intuyo por su audio que es una cooperativista y sí, es en realidad este las viviendas eh, que que ha construido fugan a lo largo de los 53 años se caracterizan por ser una vivienda este digna una vivienda que que necesita el mantenimiento como cualquier otra vivienda que a los 50 años hay que retocar el techo el tema de las humedades etcétera pero eh, construidas para para una vía no para para un negocio inmobiliario y poder deshacerse y venderla rápidamente. Y con respecto a esta consulta que hacía Fuban, ya se ha expresado públicamente a través de un comunicado que hizo llegar a la prensa y a la opinión pública, este adhiere plenamente a la decisión de la mesa representativa del PNT acompañando esta iniciativa de primero la Junta de Firmas para llegar al plebiscito y luego el plebiscito. Cada, cada vez que hay una causa popular que recurre al mecanismo de la democracia directa, Fubam este ya lo decidió en su en la primera asamblea nacional posterior a la junta de Firmas del año 84, eh el Fubam va a tener su apoyo si es una causa, por supuesto que defiende un interés Bien. Eh, popular este porque nos debemos a ese pueblo que en ese año hizo la patriada de juntar 330.000 firmas en un solo día contra la propiedad horizontal que nos querían imponer este Más allá de esa decisión de asamblea este ya lo hemos lo hemos discutido en la dirección nacional en la asamblea nacional en algunos de los subgrupos que se formaron el tema surgió también y al haberse pronunciado el cnt este Con, con esa posición, que era un poco lo que nosotros planteábamos. Tenemos que mm, eh, esperar a la decisión de la, la organización social pop y popular más importante en cuanto a su dimensión y a su impacto a nivel nacional, que es el el, el Central de Trabajadores. este Al haberse pronunciado inmediatamente, esa misma noche, el, la Dirección Nacional emitió el comunicado apoyando la campaña de firmas primero y luego la el plebiscito para la, la anulación pero la anulación no perdón para la modificación por vía constitucional de tres puntos que nos parecen claro sí parece muy sencilla la formulación no eh, muy eh, comprensible la formulación porque son tres puntos y son tres puntos. eso es lo que va a haber que salir a conversar con la gente una vez que esté la papeleta y exactamente y son tres puntos además que son es como tú dices muy sencillo no son no, nos supimos salir a defender3 a, a, a, a explicar 135 artículos con los que no se estaba de acuerdo así que te imaginas que tres debería ser bastante mo claro sencillo. estaba deacto son, son tres puntos que que independientemente del, del sector, independientemente de la organización, del sector político, etcétera, a cualquier uruguayo, o a cualquier uruguaya le tiene que preocupar. El primero es este que no sea obligatorio este seguir trabajando hasta los 65 años. A los 60 años quien se quiere jubilar lo puede hacer este con todos los beneficios que tendría por haber finalizado su vida activa del punto de vista laboral y si decide seguir, que siga como como sucede ahora. no A los 60 años te jubilás y si no querés, podés seguir hasta determinado momento que, bueno, la biología o, o, o tus las características de tu trabajo te dicen que no podés seguir. El, el segundo punto tiene que ver con la equiparación del, en la jubilación mínima al salario mínimo. No estamos defendiendo el, el salario mínimo nacional como un salario que permite eh, a un trabajador vivir lineamente. Sin duda tendría que ser más alto. Pero si partimos la base, que la jubilación mínima está por abajo del salario mínimo, bueno, llegar a equipararlo es es, es un por lo menos una un planteo de primera como para que después esa jubilación evolucione también según el, el, el salario mínimo y no se calcule en con ah. fórmulas diferentes. Uh -huh. Y la tercera claramente es eh, algo que ya todo el movimiento popular, organiz eh, las organizaciones sociales populares de, de, en distintos momentos de su historia se han expedido en contra, que es el, el la existencia de la SAFAP, que son nada más y nada menos que el, el, el capitalismo al servicio de la especulación con la plata de los trabajadores y trabajadoras, este que, que, que vamos guardando para nuestro jubilación, o sea, si la, la, las, las jubilaciones, la, los aportes de la a la SAFAP recaudan unos 120, 130 millones de dólares por año de ganancia. Imagínate que eso este difícilmente llega a los a los este a los trabajadores y trabajadoras porque no los no se comparte la, la, la ganancia que se, se cobra en función de lo que se puso y nada más y ahí hay gente que se le está llevando muy grosa muygrosa sí. este porque esos 120 millones van a los a las arcas de alguien o Exacto. de corporaciones o de bancos o de capitales de inversores privados este entonces Sí, que invierten que, y ni le pedían permiso a los trabajadores, ¿invierten la plata de los trabajadores? Por supuesto, y la invierten ninguna. a riesgo de los trabajadores, pero no a riesgo eh, no compartiendo las ganancias, sí, es uy. así. este Y lo otro es que, bueno, además, quien sostiene todo el andamiaje administrativo y el control de las cuentas y de, de los trabajadores, sigue siendo el EPS, entonces, no solo no cobra por ese trabajo, sino que además le financia... Uh -huh el lucro a la empresa privada a través de la ZAPAP. Le decimos eh, eh, eh, que eso no puede ser, estamos absolutamente en contra, y nuestra postura inicial es decir, bueno, si cualquier cualquier acción que se lleve si no toca la ZAPAP, es una acción que no conduce a nada, no no, no modifica el, el centro de la cuestión, que es no se puede seguir dinamitando al EPS a costa de salvar a la ZAPAP. Acá debería ser al revés. Claro. Si hay que sacrificar algo, es el lucro privado y, y, y la, el, la protección social como como capital especulativo para beneficiar al, al EPS, que ha sido históricamente el Banco de los Uruguayos, en cuanto a la protección social. Enrique, el hecho de que Fugban apoye esta este reclamo de plebiscito, ¿no? Eh, por estos tres puntos que, bueno, se está esta espera de de la papeleta, da mucho da mucha confianza porque Fugan está distribuida en muchos lugares del país, eh, tiene cooperativas que, que son barrios en sí mismos, pero además uh -huh. con una preocupación siempre de que no sean cerrados y no abiertos al resto del territorio, o sea, con buenos vínculos, con facilidades para juntarse, que a veces la gente no tiene ni dónde juntarse en los barrios y Fugan uh -huh. se tiene, o sea, todo eso que uno lo ha visto en a lo largo de tantos años que tiene fuban que ha puesto sus instalaciones a, a disposición, eh, la posibilidad de salir a, a conversar con la gente, todo esto da mucho respaldo, ¿no? Le da espalda a, a una campaña como la que va a tener que hacerse, que va a tener que ser medio a la... rapidísimo, ¿no? Sí, es como tú dices, o sea, yo creo que, que hay 53 años... De, de historia que avalan eh, el, a, a, la, a nuestra organización cada vez que ha salido a dar una batalla eh, junto al pueblo uruguayo lo ha hecho con con seriedad con con honestidad intelectual y pensando que es lo mejor para la gran mayoría de nuestro pueblo eh, es eh, es muy importante además saber que en nuestras cooperativas no vive este eh, nuestras cooperativas son el reflejo de la sociedad sí. nosotros tenemos cooperativistas de todos los partidos políticos, de todos los sectores de nuestra sociedad y con todos damos la misma tenemos la misma actitud de, de bueno, de convencimiento, de, de diálogo, de debate, porque esta en, en particular esta reforma no tiene color partidario. Esta, o sea, esta reforma, esta medida, el plebiscito no tiene color partidario, ya lo hemos planteado todavía no se han despedido los los, los distintos partidos claramente bueno per, perdón no es no, que se han despedido y la gran mayoría de todos los sectores y de todo el espectro político sí. este no recomendaba el plebiscito y sin embargo el vicet este ha tomado una decisión eh, prescindiendo de la decisión partidaria entonces eh, también en nuestras cooperativas hay que hablar con los compañeros y compañeras votantes de otros partidos este porque acá se juega nada más y nada menos que la jubilación de cualquier uruguayo, cuando vos te jubilás no te preguntan si sos blanco, colorado frente amplio de la, de la coalición te va a tocar este la jubilación que haya en ese momento y la ley que toque en ese momento eh, si, sos, si sos parte de alguna es privilegiados este en el tema de jubilaciones estará el privilegiados y si no te bromaás como no sé nos, nos pretenden bromar al 90% de los uruguayos esta reforma que se ha impuesto muy bien Enrique cal te agradecemos mucho por este tiempo muy bien muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos y ya nos estaremos viendo hasta la próxima un abrazo Qué triste si la lluvia en los techos de cartón qué triste vive mi gente En